Un circuito tiene una resistencia de 10 ohmio y se le aplica un voltaje de 20 voltios. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por él?